de despidos en Santa Rosa, que la municipalidad a su vez negó. Vamos a hablar con el concejal Pablo Pera Ibarguren. Buen día, ¿cómo te va, Pablo? Buen día, buen día, ¿qué tal? Gracias por la comunicación. Bueno, contanos cuál es este, el, el posicionamiento que tiene frente a este tema. Sí, eh, aclarar, bueno, tal como nosotros manifestamos en el comunicado ayer, eh, si, si es para hablar técnicamente... Eh, nosotros no nos referimos a despidos, eh, con esa palabra, sino a desvinculaciones. Eh, nosotros lo que planteamos es que ha habido ingresos realizados en el año 2019, todos esos ingresos de personal han sido para cubrir vacantes que han sido generadas eh, en la municipalidad a través de acogimientos a, a, a jubilaciones, eh, recordemos que... Durante la gestión anterior se hizo todo un ordenamiento de la planta de personal, eh, facilitándole a aquellas personas que tenían exceso de edad, había personas que tenían más de 70 años trabajando en la municipalidad, que pudieron acogerse al beneficio de la jubilación. Bueno, y en ese marco eh, se habían generado varias vacantes y habían ingresado eh, algo de 40 personas a la municipalidad el año pasado. En ese sentido, eh, todos esos ingresos fueron realizados a través de contrataciones eh, temporales, a través de la ley, contra, artículos 3 y 4 de la ley 43, que es una modalidad de contratación temporaria, y pasados los 180 días de las contrataciones iniciales, eh, estos agentes pasan a planta permanente. Esto es así tanto en la provincia como en, municipal, en el resto de las municipalidades.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 Eh, por eso nosotros salimos a, pese a que habíamos tratado de hacer gestiones eh, con distintos funcionarios y concejales del oficialismo, eh, la decisión política ha sido desvincularlos. Por eso es que nosotros hacemos este pedido público al Intendente para que revea su decisión. ¿Ustedes estuvieron en contacto con esas personas que se quedaron sin trabajo? Sí, ellos nos contactaron con nosotros por la preocupación que les manifestaba el quedarse sin sin este, este trabajo que tenían desde el año pasado. ¿Y, ¿Y hay alguna interpretación que puedan hacer ustedes de que es una persecución o, o interpretan también que la decisión de la municipalidad tiene algún rasgo de racionalidad? Eh, pues... No, eh, digamos, yo no le veo rasgo de racionalidad porque es una decisión política de desvincular a estas personas que venían de sus tareas en la municipalidad. No le veo rasgo de racionalidad porque eh, son personas que se venían desempeñando tareas eh, de manera satisfactoria, inclusive en algunas de estas personas eh, tenemos eh, notas que nos han presentado vecinos de la ciudad solicitando la permanencia de estas personas en la municipalidad por el buen trato que tenían con la gente que atendían diariamente, así que más que de racionalidad lo vemos como una responsabilidad pero son decisiones políticas, eh, no digo que esté fuera de la legalidad, pero bueno, son decisiones políticas sí, sí. y para nosotros arbitrarias. Bien, y, y te consulto porque, digamos, uno de los rasgos de la gestión de Alto Laguirre también ha sido, incluso lo, lo presentó como eh, un logro, eh, en algún sentido reducir la planta de personal municipal o por lo menos no engordarla, como hay que decirlo, estábamos acostumbrados en gestiones anteriores, cada gestión metía a veces centenares de trabajadores y la municipalidad sí. va engordando su planta. Eh, en este caso, y vos también has, has formado parte del Ejecutivo anterior, eh, sí. ¿qué, ¿qué mirada tenés de la planta de trabajadores y trabajadoras de la municipalidad? Sí, eh, debes de eh, las pocas veces que una gestión, hablo de la gestión anterior, eh, entrega una, eh, una municipalidad al intendente, al intendente actual, digamos, con una planta de empleados eh, reducida en número al, a la que había recibido el Intendente Alto Laguirre, y a su vez con un ordenamiento en el Bueno, se nos cortó la comunicación con el concejal Pablo Pera Ibarguren. A ver si retomamos para que pueda eh, redondear su concepto eh, respecto de, de, estos, de esta situación de, de la planta de municipales. Consultaba esta situación porque eh, Alto representó como un logro la reducción de la planta y hoy es el FREPAM, el mismo FREPAM, el que le pide a Luciano Di Napoli como nuevo intendente que no despida a estos cinco trabajadores. Por supuesto que para las personas involucradas es una, un problema importante. Quedarse sin laburo en esta época, en este momento, eh, no, no se le puede desear a nadie. ¿Lo retomamos al concejal? No, no lo podemos retomar. ¿Hay algún problema? Pareció que se hubiera quedado justo sin batería su, su teléfono celular. Eh, ¿No va a faltar ocasión de que redondee sobre estos conceptos? Sí, bueno, no sé qué pasó, se había cortado la comunicación. No, simplemente lo que venía diciendo es bueno, que se había entregado a la municipalidad con una planta más reducida de personal, pero esta reducción no había sido producto de despidos sino de que eh, varios empleados se habían podido acogerse al beneficio de la, de la jubilación a través de estos programas y de los acuerdos que se hicieron en su momento con el Instituto de Seguridad Social para poder jubilar a personas que estaban en días de edad, y bueno, con la derogación de la resolución 247, que es los contratos precarizados, eh, se entregó con una planta de personal bajo el régimen de la ley 643. Como explicaba recién, eh, hay algunos empleados que no habían llegado a cumplimentar los 180 días para el pase efectivo y son a estos los que los han desvinculado y lo que, lo que denunciamos y llamamos a la reflexión del Intendente.